Ecos del pasado Es un lugar frío, es un lugar terrible que se encuentra en el corazón de Inglaterra, es la mansión de Butchester Que serán los ecos del pasado de esta noche? Como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta con Laura Falcó Lara Laura, muy buenas Buenas noches, Bruno. Decía que nos trasladamos al corazón de Inglaterra, nos trasladamos a la capital de, del misterio. Dicen que hay 10.000 lugares encantados y este es uno de ellos, uno de los más encantados. Efectivamente, la mansión Butchester está exactamente en la zona de los Coastwall, en Inglaterra, y es una... Más allá de que está encantado, un ¿no? edificio tosilla es un edificio impresionante, un edificio enorme, con además unas gárgolas que dan ya un mal rollo solo verlas tremendo, O sea, quien quiera ir y acercarse a ver a qué... Ya estéticamente es un edificio que impacta muchísimo a la vista, pero además es que su historia es apasionante. O sea, tiene una historia detrás de fantasmas brutal. Sí, es realmente. una historia de fantasmas y también es una historia verdaderamente terrible porque tenemos eh, que remontarnos a finales del siglo XIX, ¿no? Para conocer su construcción, la construcción de, de la fica de esta mansión. Exacto. Eh, mira, fíjate que que esto empieza en 1854, cuando William Leight, un adinerado, adinerado masón, decide comprar el inmueble con la intención de demolerlo y de construir posteriormente un palacete para vivir en ahí. Lo que pasa que eh, en el tránsito de esta construcción este hombre muere y, por tanto, se queda la construcción a medias sin poder financiarlo, sin poder acabar la obra. Eh, a raíz de la muerte de este señor, de William Leight, eh, en 1873, la finca pasó entonces a manos eh, de su familia, que no la ocupó porque además no estaba acabada, con lo cual no se podía vivir en ella, pero como tampoco tenían dinero suficiente para acabarla, pues la finca se quedó tal como estaba pasando dos años, hasta que en 1938 fue vendida pero lo que ocurrió es que en 1940 eh, la toman las cuadrillas del ejército de Estados Unidos y Canadá eh, la toman como posesión para um, defender eh, pues, eh, la zona en la época de guerra. Y eh, al ocurrir esto, pues, bueno, la finca queda sitiada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente pues, va a ser abandonada y no es hasta 1992 eh, que pasa a estar a cargo de la Butchester Mansion Trust, que son realmente, es la sociedad que realmente a día de hoy la ha reconstruido, la ha acondicionado y actualmente, gracias a esto, pues se puede entrar, se puede visitar, aun ya sí tiene zonas que no están totalmente acabadas. O sea, lo que han hecho es acondicionarla. Dejarla un poquito como estaba, ¿no? Eh, mantener ese misterio, esas gárgolas, esa imaginación que se puede despertar solo viéndola, pero no es imaginación porque es realidad. Los sucesos extraños en el lugar, en esta casa, en esta mansión, se han producido desde Hace muchísimo tiempo, ¿no? Pensemos que hay documentación desde 1902, que parece mentira, pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, cuando un vicario de la zona observó una figura etérea, según comentan, en la puerta de lo que era la mansión ya a medio terminar. O sea, cuando estaba en mitad de construcción ya empezó a tener manifestaciones paranormales. En este caso, pues como decimos, una figura etérea que se le personifica a un pobre vicario de la zona que se llevó el susto de su vida, como nos podemos imaginar. Eh, luego, eh, más adelante, comentan, por ejemplo, que empezó a aparecer, también en la parte externa de la finca, un jinete incorpóreo, o sea, el rollo es, es lipijalo o algo así. Bueno, pues eh, de repente en la zona empezó a aparecer eso, un jinete incorpóreo, que también la verdad es que impresionaba muchísimo a aquellos que lo veían. Decían que iba vestido con ropa de la guerra civil y que se dejaba ver, pues sobre todo, lo que es en la parte exterior del, del palacete y de las proximidades. Y en los últimos tiempos perdona no decía que uno de los testimonios hablan incluso que es un fenómeno que se produce en algunos de estos eh, lugares, el vuelo de piedras, piedras, objetos que parecen no proceder de ningún sitio, que saltan como de una dimensión a otra pero que aparecen ahí, eh, que tienen una corporidad eh, física, pero que parecen en venir de ese más allá y quedarse en este más acá efectivamente, eso, es, eso que comentas esos aportes que aparecen en la casa parece provocarlos el fantasma que actualmente es el que es más activo que es por lo visto una señora mayor, una anciana pero que tiene muy, muy mala gaita y que ataca sobre todo a las mujeres en rincones más o menos tranquilos y escondidos de la casa. Y lo que comentabas en muchas ocasiones esa anciana lo que hace es tirarles piedras, aportes que aparecen de la nada, que además aparecen con una fuerza sorprendente y que realmente luego pues los puedes encontrar físicamente porque como dices es una cosa corpórea que ha aparecido de la nada pero que es corpórea y que, bueno, y que evidentemente puedes atestiguar físicamente que eso está ahí y que ha aparecido de a saber dónde Y muchas de las personas que han ido al lugar, que han investigado muchos equipos que se han encontrado en el lugar han podido registrar esos eh, fenómenos Efectivamente, ha varios, o sea, como la finca más estuvo mucho tiempo abandonada eh, y se sabía que era un sitio con muchísima actividad. Ha habido muchos grupos de investigadores, algunos de ellos más o menos reconocidos, cazadores de fantasmas de la zona, que han estado ahí, han hecho reportajes, y han experimentado en carnes propias eh, toda la fenomenología que ocurre ahí. Por lo que cuentan, eh, la verdad es que es un epicentro de gran actividad paranormal, donde, pues como comentábamos, hay aportes, hay apariciones, hay sombras, hay ruidos, hay cambios bruscos de temperatura, eh, muchas psicologías por lo también se graban y, y bueno y en cualquier caso por lo que cuentan solamente entrar ya la sensación de intranquilidad de que aquello está habitado eh, es bastante fuerte por lo visto los cambios en de temperatura que citabas es una de las características de este tipo de lugares que parecen sí. sufrir eso como si algo enfriara el lugar o lo calentara Efectivamente, nuevamente, cuando hay apariciones paranormales previas a la fenomenología, suelen haber este tipo de indicadores las caídas bruscas de temperatura, que además, si vas cargado pues, con, eh, con el material oportuno, con, eh, con termómetros, suelen ser fácilmente constatables, de repente hay bajadas de hasta diez grados inexplicables absolutamente, porque, bueno, también puedes pensar en un momento dado que en el exterior esos cambios de temperatura son más fáciles de que ocurran, pero ocurren igualmente en zonas interiores, en habitaciones cerradas, donde no hay ninguna explicación para un cambio de 10 grados de temperatura, y los hay. También, por ejemplo, otra cosa muy típica son los olores. Antes o justo después de una aparición, eh, los olores a flores, cuando la aparición es algo positivo, o los olores a podrido a, o a materias eh, malolientes, cuando la aparición no es precisamente algo positivo, también suelen ser bastante frecuentes en este tipo de fenomenología, los raps, los ruidos, los golpes, eh, que a veces incluso se utilizan pues para poderse comunicar con ellos eh, a través pues, de un código creado entre lo que es el experimentador y el ente que se aparece. Y, y bueno, y otras las cosas típicas son las sombras, las, los orbes, eh, las nebulosas que a veces cuando grabas con Nightshot aparecen y que a simple vista no somos capaces de ver. Hay mucha fenomenología que nos da pues, eh, síntomas de que, de que un lugar está sufriendo algún tipo de aparición en ese momento. Y vamos a hablar también de un lugar pero virtual en la web, eh, que rutasemisterio.es eh, ahí sigue su actividad y ahí la gente puede encontrar muchas de las cosas que estáis haciendo, ¿no? Efectivamente, el 20, 21 y 22 de enero eh, iremos con Fran Contreras al, a La Balma, al famoso santuario de La Balma, donde se realizaban eh, las, bueno, todo el tema de, de los endemoniados, donde se intentaba quitar, exorcizar a aquellas personas que se pensaban que poseían, que tenían dentro el demonio, cosa que evidentemente llevó a traumatizar a mucha gente, que el mismo que tenía problemas psiquiátricos en la época. También iremos a visitar las cárceles de Matarraña. Eh, haremos un buen circuito de fin de semana por toda la zona eh, con Frank y con otros expertos que nos acompañarán y que nos explicarán toda la historia del lugar, eh, todos los fenómenos que hayan ocurrido. Es un viaje apasionante de fin de semana que quien quiera acompañarlos puede hacerlo entrando, como decías, en rutasmisterio.es eh, y por un precio bastante, a verdad es que muy competitivo, eh, pues pueden venirse con nosotros a ese recorrido, eh, del cual pueden salir hoy bien de Madrid o ir directamente a Matarraña. Así el, que, que se animen. El 20, 21 y 22 en de enero. Todos los oyentes invitados a conocer ese santuario La Balma, un lugar de tremendo, y Matarraña en la provincia de Tiruel, un lugar, una comarca verdaderamente espectacular a todos los niveles, con una historia riquísima y también con una apariencia física verdaderamente hermosa, uno de los lugares más bonitos de nuestro país, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un lugar precioso con una historia, en algunos casos, de grises y negros, como tiene toda, toda la historia de todo el país, con episodios dramáticos, con episodios otros, pues realmente a nivel histórico increíbles y que en cualquier caso vale la pena conocer. Laura Falcón, Lara, emplazamos ahí a todos nuestros oyentes. En rutasmisterio.es pueden tener la información sobre esto que nos acabas de comentar en esta sección. En ECOSEN del pasado hemos hablado esta noche de una mansión. Que que se encuentra en el corazón en Inglaterra, un lugar terrible, tremendo, un lugar impactante, un lugar que se puede visitar hoy en día y sobre el que la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta nos ha hecho un excelente resumen. Laura, muchas gracias, hasta la semana que viene. Buenas noches.